Hielo al río para mirarlo como se si hundía Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía que fue hundiendo despacito como tu amor pero el río hundía A la playa el fin lo devolverá Pero yo sé bien que nunca jamás Quieres ser feliz y tus alegrías Te recordaré en mi soledad En el vivo aquel que quedó sin luz Cuando comprendí Cállelo el río para mirarlo como si un día Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Te fue hundiendo despacito como tu amor Pero el río un día A la playa el fin lo devolverá Pero yo sé bien que nunca jamás Debe de ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad En el río aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no era